Salido el sol, en nuestra tierra, sí, en América, yo. Hola, hola todos ustedes bienvenidos a este nuevo especial de Copa América, producido por fútbol y asociados, los podcasts conmemorativos a lo que será la competición continental de este 2011 que se desarrollará en Argentina. Salgo a jugar al lado del amor Bueno, para este programa número 3 tendremos el análisis del grupo B, el considerado grupo de la muerte eh, Que incluye nuestra selección, la selección ecuatoriana junto a Brasil, Paraguay y Venezuela eh, También tendremos la descripción de las sedes de Córdoba y Santa Fe Más el resumen histórico, nos habíamos quedado en el 42, vamos a arrancar desde el 45 hasta donde buenamente avancemos y ya no les aburramos más. Esperamos más o menos llegar hasta el año 57, man. esperemos llegar hasta ahí. Estamos ya en Fútbol Asociados, listos y preparados para... Hacernos la tercera emisión del cast Conmemorativo Los cast especiales Estos podcasts especiales coleccionables Próximamente circularán con el extra No, no es cierto En vez de lunes sexy Imposible hacer la competencia No, <risa> no en No entiendo No nos da tanto las caras. No, la, la, la verdad es que estamos ahí Dándole con todo a estos podcasts Esperamos sean realmente de su agrado eh, tenemos el aguante de siempre, el aguante que nos da MetalWare Porque MetalWare es asesoría en software y hardware a la orden con MetalWare Así es, consultoría, diseño web, todo el aguante tecnológico lo tiene MetalWare Además, recordemos que Full Asociado está aquí Gracias al buen Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 96, Con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local Te las lleva, te las trae más bien dicho directamente Electro sí. Supply 096 82 96, El teléfono en el que puedes pedir el repuesto automotor que no encuentres aquí en el mercado local Esa la mítica de lloro, que tenga el auto estacionado porque le falta una bomba de gasolina eh, algún capacitor para algún tipo de máquina específica, que le falta por ahí un carburador, que le faltan eh, las luces, que no encuentras el faro, que el porcelanato de tu BMW se ha resquebrajado y aquí en Ecuador no puedes encontrar. Los filtros de aire especiales, las porcelanas tales y cuales, te las importa Electro Supplies. Garantizado, original y directo. Así es, y antes de pasar con el segmento musical, mmm, tranca tan característico nuestro, hacemos saludos a toda América. Hola América! Saludos hacia Argentina, a toda la office de Data Factory, ya mismito les hacemos el infomercial si aquí el staff lo permite, ciertamente. Saludos a, a Juani, a Martín. Martín, es de Boca Saloma. Bueno, a todos escuchamos en, so en la ofi. Saludos de Uruguay a Juan Torello. Saludos a Chile a Felipe Trincado. Saludos a Colombia, a México y desde luego España. Y bien a todas partes donde nos están escuchando. Y a Turquemistad. A Brasil. Creo, creo. Y justamente vamos a arrancar con música brasileña. Con un grupo que ciertamente tuvo hasta más éxito en Argentina, verás eh, Una leyenda, Os Paralamas, dos sucesos Con su tema, uno de los más conocidos, si no el más conocido, Uma Brasileira Rapidito vamos a explicar qué vamos a escuchar hoy, ¿no? Claro, todo lo consortiente al grupo que vamos a analizar Que es el grupo B, el grupo de Brasil, Ecuador, Venezuela y la selección de Paraguay Entonces vamos con Uma Brasileira, Os Paralamas, dos sucesos a brasileira uh uma farma inteira uh, you you you nada demais nada de avés uma légo e meia uh um abraço incendiá uh you you you deixa o sal no mar deixa tocar One more time, I, I, I, I, One time, I, I One more time, One more time, One more time, I, Trate-me-trate, trate-me-trate, trate como een um candeeiro, oh somos do interior One more time, I, I one more time, I more time, I Een Uma Lego en meie, meia Een uh. bracht en meie, oh uh. You, you, you En deze audição De cantar Naquela canção One more time, ai, ai. One more time, I Fute bom e associado. Não me amarra dinheiro, não, mas formosura. Het is een federación, regresa con el aguante de Metal War. Metal War, que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal War. Consultoría asesoría profesional y garantizada con Metal War. Hardware y software a la orden Metal War. Y además otra belleza es Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices bajo Pedido al 096 82 90 96 Una nueva batería Un nuevo cargador para tu celular Para tu computadora portátil Las palancas de tu consola de videojuegos favorito. Para que juegue toda la gallada. Para que jueguen. Belleza. Belleza. Belleza. belleza. Así es, al 096 82 90 96 Exactamente. Electro supplies. Repuestos automotrices y de electrónica bajo pedido. Ahora sí, vamos. Análisis a del grupo. El grupo de. El grupo de la mujer. De... El grupo. Que lo componen las selecciones de Brasil, Paraguay, Ecuador y Venezuela Yo te había dicho que me latía que nos iba a salir un grupo así Sí, pero tú que, a ver, pórtate así eh, perseguido ¿Crees que es a propósito? ¿Cuestión del azar? ¿Qué qué? No, ¿qué? siempre ponen finalmente un grupo Siempre va a haber un grupo complicado, con fuerzas más parejas oh, Lo que, oh. que normalmente suele, suele suceder en las Copas de Américas es que al local... Le caiga o oh, casualidad el grupo más fácil. Normalmente pasa eso, lo cual obliga a que uno de los otros dos. Es como en el del mundial, ¿no? Por, por aligerar uno, siempre habrá algún otro grupo al que en cambio se le ponga. No ah, estamos diciendo que el sorteo y es, y es eso. dirigido, pero. se, se, se algunas se, se, copas. Se, amer... a eso. Algunas copas américas hemos visto y casi siempre, si no es siempre mm. el local, tiene el grupo más, compli... más sencillo, más bien dicho, de, de todos. De relax. Bueno, entonces, grupo B grupo B. El eh, Pasamos una vez más por si acaso Argentina, Paraguay, Ecuador, en Brasil, Brasil no, Paraguay. Brasil, disculpame Brasil, Paraguay, Ecuador, Ecuador y Venezuela. Venezuela. Una vez más, Brasil, Paraguay, Paraguay, Ecuador y los... Venezuela. Vamos. Los partidos, los partidos. Que, que se van a efectuar. Aquí tengo una referencia, pero me gusta también dar con horario. <ríe> Así es. Bien, esto, esto estos, estos, los partidos de este grupo se van a certificar. En La Plata, Santa Fe, Córdoba y Salta. Es decir, tres, Variadito. Variadito, exactamente. El, iniciará el 3 de julio en el Estadio Ciudad de La Plata, en La Plata. 16 horas de allá, 2 horas menos para acá, ¿no? Para sí, Ecuador. 2, 2 horas menos para Ecuador. 19 Greenwich Meridian Time para todos quienes nos escuchen de todas partes del mundo. Y pueden hacer su respectivo cálculo, en fin. Brasil-Venezuela. Y, y es el partido que inaugura este... Este grupo, a decir de Juan y Fresero, un partido que ya tiene agotadas las entradas, ¿no? Los Juegos de Brasil decía que también ya estaban agotándose las entradas. Así es porque hay un buen flujo de, de turistas brasileños, hay relativa cercanía hacia Argentina. Pegarse el saltito no va a ser tan complicado. No es tan tampoco. complicado, de por sí sí, en verdad las calles de, de por allá de Buenos Aires juegan de local, dicen en argentina mismo hay bastante brasileño bueno ¿no la selección sí, que es lo te... importante lo que nos interesa paraguay ecuador, ecuador 3 de julio también pero 18 horas 30 en el estadio brigadier general Estanislao López, esto en provincia de, Santa Fe. provincia de Santa Fe en la ciudad de Santa Fe, este estadio mejor conocido como el cementerio de los de elefantes, ya vamos a describirlo mejor en el siguiente segmento esta es una prueba durísima para la selección, aquí de entrada ya se sabrá más o menos que le podría reparar a la, al cuadro ecuatoriano. Justo por lo que habíamos ya anticipado, es un grupo complicado, entonces de golpe y por raso vas con el... el rival directo. Sí, Siguiente el rival pregunta. directo en teoría. Brasil-Paraguay se jugará, esta es la segunda fecha, y se significa el 9 de julio en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, 16 horas. De Argentina sí mismo. Dos horas Partido perdón. interesantísimo, sin sí. duda. sí. Eh... Y nos interesará aún más a nosotros No solo sí. por el espectáculo, sino por lo que pueda pasar Con cualquiera de estas dos selecciones Digamos que Si jugamos Teniendo en cuenta que Brasil podría ser el, el llamado A clasificarse, Ajá. sí o sí Pero sí. bueno, cualquier Pero, cosa puede si pasar Si jugamos con la tabla histórica Y con el precedente normal Diríamos que esto podría ser incluso el partido Por el primer puesto O sea, haciendo lo que normalmente ha sido el, lo el, que ha el, la repartición de poderes futbolísticos de aquí en Sudamérica El otro será el Venezuela-Ecuador, 9 de julio igualmente del 2011 18 horas 30 en el estadio Padre Ernesto Arana, eh, Marte Arana perdón, en Salta 9 de julio, entonces, partido que digamos por trae, por historia, más bien se podría decir, Ecuador estaría obligado a ganar y dentro de lo que es las fuerzas parejas de este grupo, eh, estaba más que obligado, más bien dicho, este es el partido en eh, el cual estaría obligado a sacar los tres puntos de la selección ecuatoriana. Sí, por, por lo parejo del grupo, no sorprendería que haya empates en otros partidos. ...como consecuencia para Venezuela como para Ecuador, este es el que se tiene que ganar. Y fíjate, te debería llegar clasificado o al menos con un buen colchón de puntos de Ecuador, ¿por qué? Porque aquí viene la última fecha. Se viene lo bueno, jóvenes, el gracias del de, 13 de julio... Para quienes no comprenden <risa> mi chiste. <risa> y para quienes comprendan, digan nomás. En fin, el 13 de julio del 2010, 19 horas, 15, perdón, del 2011... 19 a las 15, Estadio Padre Ernesto Martearana en Salta, Paraguay-Venezuela para Paraguay podría, eh, desde la perspectiva de ellos seguramente sería el, en el que ellos pretendan sellar su pasaporte ¿no? en cambio para Venezuela sería una prueba más de fuego, buscar el revés y sería, podría ser también el de la sorpresa que a fin y al cabo ellos deben estar apuntando a que Ecuador y, y Paraguay Mirándonos como sus iguales, como, como la competencia directa. Desde Venezuela, yo creo que tal vez está esperando un, un inicio, un traspié para sobreponerse con rivales que en teoría son más coteja. Sí, Eso en teoría, ya, ¿no? En esto, a continuación lo vamos a analizar. Cierra el grupo. Brasil-Ecuador. El partido más bravo para nuestra selección. Una final adelantada. Entonces cerrando de esta forma se calcularía que Ecuador necesita llegar con buen colchón de puntos Como había dicho anteriormente sí. a este partido Este partido que será igual el 13 de julio del 2011 21 horas con 45 minutos en el Estadio Mario Alberto Kempes, Ciudad de Córdoba Entonces nos toca variadito, ¿no? Tenemos sí. que ir a Santa Fe, a Salta y a Córdoba ¿eh? sí, Lindo, van a viajar En el interior conocerse interior, ¿no? el... el El corazón innato del, de del país de Argentina Bueno, hablando de los equipos Brasil, candidato de peso por más de que este sea el grupo de la muerte por más, Siempre que a Brasil, aunque caiga en el grupo más complicado Se lo considera como el favorito a pasar en la competición en la que esté Así es, como dices, Eddy Hasta en carnaval serán favoritos para ganar, ¿no? Eh, ya existe una nómina preliminar Vamos a ir cotejando Tenemos varias fuentes, por suerte ¿no? hoy día, ¿no? Hay varias fuentes de consulta para darle como, como es... se debe, papá. Vamos, Brasil, yo te voy a ir dando mis mis, mis referencias, tú me vas a ir eh, aportando, no sé qué digas. los arqueros está Julio César y está Víctor, tú, ¿a quién el, el portero, claro, tenemos uno bastante, en, más o menos joven, más bien dicho, como es Víctor, el arquero del gremio. Uh -huh. Y lo más probable es que sea Julio César el, finalmente el portero. Sí. De Brasil porque él tiene mayor experiencia Tantos años, tantas temporadas en el fútbol europeo Llegó el año pasado a ser considerado el mejor del mundo Me parece que todavía se le daría la confianza Al menos en la titular a Julio César Pero Víctor viene siendo una buena opción sí, al menos bueno, para, para llenar la nómina y para emergencia El joven portero además del, del, del gremio Harán esto también como, como normalmente se acostumbra Para ir fogueando ya un nuevo jugador Sabemos que Julio César se lesiona mucho Sí, es verdad sí, problemas en la espalda, yo soy severo En la temporada pasada varios partidos estuvo Tenía unas como varillas ahí atrás Sí, sí pobre. Tremendo ¿no? ese problema bueno. bueno, defensores Adriano, Andrés Santos El Dani Alves Michael, David Luis Thiago Silva Lucio y Luisao Este David Luis eh, Está siendo Figura emergente dentro del fútbol Es un, un defensa bastante jovencito El brasileño Seguramente podría abrirse una oportunidad En la titular Ya que estamos viendo que Y eso vamos a empezar a hablarlo eh, Don David Luis Moreira Mariño Mariño Dudo oh. sea, mucho que me escuche Mi, mi amigo Mariño El periodista de Uno, uno pero... de los reporteros de Estrellas de la mañana muy, muy, deportiva, muy buen trabajo. No, sí, excelente, buen sí, trabajo. Sí. Eh, no buena persona, además. Mariño, sí. le mando un saludo, a amigo Mariño. Si bueno, es que, si es que por estas ocasiones de la vida nos Por la, Por el sector izquierdo va a estar imbarajablemente Dani Alves. Dani Alves, sí. seguramente. Michael se será una de las opciones también sólidas en la defensa. Tiago Silva también, más o menos de, en esos dentro de los que más han actuado en las competiciones europeas sí. digo entonces vemos que de todas formas la defensa no tiene salvo david luis no tiene mayor recambio en Brasil y se apostaría y en... a, a lo seguro al menos en esta Copa América no no hay no hay no hay dudas la verdad en, entre los mediocampistas está Paulo Enrique Ganso Elano Elías Jackson Lucas Leiva Lucas Ramírez normalmente... Lucas Lucas eh, eh, Lucas, perdón, sí, sí, me Paulo. equivoqué, si sí, el Lucas de Sao Paulo, Lucas Leiva es el de Liverpool, Ramírez, está en la Juventus Ramírez ahorita. Ramírez está en el Chelsea, oh, el Chel Margarita. no en el Chelsea, perdón, Sí, Ramírez está en el Chelsea, Sí tienes toda la razón, me, me confundí. Y Sandro serían los hombres de, del medio campo. Como vemos, se ha puesto en la media más a gente de, de equilibrio, pero. ¿eh? Ajá, gente como Ramírez, también el sí, Se sí, podría sí. dar una oportunidad a Rever, eh, hombre de Atlético Mineiro. Un buen jugador Así es de eh. otros jugadores, está el claro, justo el caso de Elías. Gente también. ¿En ¿Es qué reloj milita el Atlético Elías, de disculpa, Madrid desconozco? Atlético de Madrid, mientras que Santo, Sandro más bien dicho, está en el Tottenham Hotspur. inglés. ¿Ah? Sí, sí, él lo vi jugar. Es un volante igual, un 8, un mixto. Me pues recuerdo en, en, en la UEFA lo pude ver este año. Ajá, hay muchos eventos, pero como tú decías, no, no ves ninguno el clásico 10 brasileño. No, no. no. Eh, está, está ausente Ronaldinho, Kaká Robinho Que Robinho no tuvo un mal remate de temporada Con el Milan Creo que no es todavía la lista definitiva Sin embargo me parece que sería bueno Cualquiera de estos ya sea bueno, Aunque Kaká tenía una bueno, Robinho, palabra, sí más estaba, Robinho estaba prácticamente considerado Pero te digo eh, No figura es, es uno de los que puede entrar por la ventana Más bien Robinho Sí, sería beber porque Dado los nombres que hemos visto en el medio campo Muy pocos hay el, el clásico El 10, el que conoces del fútbol brasileño Tiene este pana que pero, El mago ahí en la cancha En teoría esta es una lista oficial y ya lo tienen también a Robinho Pero, ah, por si acaso Bien, vamos con los delanteros Neymar, Fred, Robinho Y Alessandre Pato si es que llega No es confirmado ni lo de Pato ni lo de Robinho Claro, aquí se, se, se apuesta justamente a... A Neymar Jugador jovencito Es posible que Neymar juegue la Copa América Y no el Mundial Sub-20 todo para, Hasta para hacer la coteja ¿no? Con Messi y, y, y nosotros también tenemos nuestro jugador Así es eh, De pronto a los brasileños Esa figura estelar Esa que tenga Los quilates por ejemplo de un Messi Una figura super estrella Y bueno, apuntan a Neymar, que es una estrella en, en expansión. Al jugador Lucas, que más bien es un delantero jovencito de Sao Paulo, todavía no cumple los 20 años. Nilmar por ahí podría estar también, aquí yo no lo veo. Y bueno, esa es, esa es la selección. En teoría, el DT Menezes está apuntando a la renovación. No nos olvidemos que Brasil va a ser sede del Mundial del 2014 y es una responsabilidad grandísima la que tiene Mano Meneses que para mí se porta como varón al intentar llevar a esta selección a algo que es casi que una obligación como sería ganar la Copa del Mundo. Sí, efectivamente eso sería una es una obligación tremenda y sí, no no no no, no hay que decir como digamos aquí vulgarmente varón, se portó varón. Bueno, no, ahí sig podía... siguiente siguiente Equipo, Quería no sí, que ser, hacer, podría hacerse cargo de semejante responsabilidad. No, y creo que dijiste bien. No cualquiera quería hacerse Querer, cargo y podría. Uh -huh. o sea, sí, muchos hicieron los locos, realmente. Sí. Es una carga histórica tremenda. Vamos con Paraguay. Eh, la selección albirroja también tiene varias figuras de fruto del mundial de su muy buena, para mí muy buena participación en el mundial de Sudáfrica. En el 2010 todavía queda el rezago de esa base Lo importante de Paraguay un, un, Una continua línea En los jugadores A diferencia de Brasil por ejemplo Que sí. Brasil es un Borriga de nuevo Paraguay es, una, es, es el cauce del río El cauce del proceso Que mantiene a un técnico al frente Y a unos jugadores Así una es, base. porteros, justo Pastor Villar El cual ha estado en el arco Desde ya unos 5 o 6 años uh -huh. Barreto, el portero de Cerro Porteño también es llamado recurrentemente aunque se mandó la que se mandó en las semifinales de Copa tenemos a Darío Verón defensa del... creo que hoy por hoy está fijo en, en lo que es la línea de retaguardia de la selección albirroja hombre del Pumas de México Antolín Alcaraz que juega en el Wigan También es figura mundialista él Sí, el señor Marcos Cáceres del Racing de Argentina también ha tenido chance Paulo de Silva de Zaragoza Español Aureliano Torres también Ajá, el, el hombre de San Lorenzo, ¿no? Torres. Así es, y Moren Rodríguez También el jugador que... el ex Boca ¿Sabes quién le han llamado? Y tuvo una, o sea, una actuación de, destacada en Libertadores Fue este Miguel Samudio de Libertad de Paraguay Sí, puede, ser ser como un, lateral, puede, volante. puede ser una buena opción En el caso de Morel Rodríguez No sabemos qué tal está la moral de Morel Puesto que bajó con el Deportivo La Coruña Sí, en, eh, en, en el, el medio, centro campo Ajá, en el medio campo Creo tenemos lo mejor Tal de, vez lo más interesante Ed. De Paraguay con gente como Bonet, como Riveros Ortigosa, San Lorenzo Riveros del Sanderland Barreto, Edgar Barreto La Atlanta La eh, Atlanta de, en Italia, Asalanta, Nueva de Bérgamo Italiano El mismo Enrique Vera suele ser convocado, aunque no ha tenido la... Francamente nosotros lo vemos de aquí, no ha sido la mejor temporada del Quique Vera, pero también suele ser convocado a la selección albirroja. Eh, Marcos Riveros, del Nacional de Paraguay, tiene sus chances. Llegamos en, en, en avanzada, aunque más es casi que delantero, Jonathan Santana, un jugador también muy interesante. Sí, lo, lo tenemos desde luego a Lucas Barrios que salió campeón recientemente con Eso, el Borussia Y hablando de la delantera, tenemos a, justamente a, a Barrios Probado en el Mundial pasado, que llegó casi que con las justas A, a decidirse por la nacionalidad paraguaya Sí, salió campeón con el Borussia Lo tenemos al Tacuará Cardoso que se quedó en semifinales con el Benfica Pero fue el, un jugador destacado en toda la campaña Tuve el, la chance de seguir bastante de la, de la participación del Benfica Edgar el, Benítez también Es jugador del Pachuca de México Martínez del Monterrey Otro hombre del fútbol mexicano ¿no? Es bastante paragua en el fútbol mexicano ¿no? Sí, sí, y... Finalmente veremos si es que se convocan No sé si haya la posibilidad Pero siempre es un jugador referente Roque Santa Cruz Y el mismo Aedo del, del Quieren rondando por la cabeza Y Aedo Valdés del Hércules Es una selección poderosa para mí Muy complicada de, de, de vencer Y ciertamente, al menos desde mi punto de vista, mucho más sólida y con más kilómetros que la nuestra. La selección ecuatoriana, una escuadra que también está en proceso de renovación. Podríamos decir que como fútbol paraguayo, como equipo, tiene muchos más kilómetros recorridos que Brasil. O sea, no digo históricamente, entiendo okay, Al este momento, al momento el equipo ya lo tras... vimos lo vimos sí, rendir muy bien en el mundial sí. de Sudáfrica eh, entonces si hablamos de la táctica tiene mucho más kilometraje que el mismo brasil que ecuador, se conoce, decir, que que decir que venezuela se conoce mucho más brasil le, está en renovación si bien siempre es favorito pero de todas formas hay que ver que está en renovación claro. y nosotros también y nosotros nos planteamos contra paraguay nuestra coteja, digamos con ello vamos a disputar el cupo, nos decimos nosotros sin embargo tal vez en los papeles puede que no sea así Es que bien. cuando lo vemos a Brasil, miramos para otro lado y vemos con quién nos ponemos. Y, y lo vemos a Paraguay y creemos que, sí, bueno, Paraguay está a nuestro nivel. Yo creo que no, yo creo que Paraguay está incluso más fuerte que Brasil. Se me antoja a mí. Eh, vamos, eh, antes de analizar nuestra selección, hablemos de Venezuela. ya sí, pues, nos vamos con un sabrosísimo intermés musical. Ajá. Luego. Vamos, ajá. vamos con Venezuela... Eh, los llaneros tienen entre sus porteros a Dani Hernández Que milita en el Real Murcia Y a Rafael Romo del de, de Estudiantes de Mérida, más o menos uh -huh. También tenemos a Leonardo Morales de Eduardo Lima Entre los Probable. convocables, los seleccionables Esto no, no han dado que yo sepa todavía una nómina oficial La pero... defensa para mí de Venezuela es muy sólida Con gente como Vizcarrondo Como Bustamante Como Sichero Sabes que además tiene muy buena salida Justamente con Sichero eh, Con Como es Vizcarrondo Me parece que es el otro lateral ¿no? sí, es. Es, es gente que puede salir bien Van bien por arriba además Entonces será, será complicado Ya lo hemos medido incluso en los amistosos recordamos que nos estaba ganando Pues Venezuela Claro. y cuando le ganamos aquí en Ecuador le goleamos pero acuérdate que vino como un equipo alterno Venezuela ciertamente no, no fue de lo mejorcito en el medio campo gente muy interesante como Seijas. ya lo hemos visto jugar bastante bastante bien tenemos a Giacomo Di Giorgi el jugador de también de Lanzuate y un equipo que últimamente ha proveído de bastantes jugadores de la selección llanera tenemos a Evelio Hernández también El para premio. nuestro Francisco Flores <ríe> De ley, Panchit. Edgar Jiménez Este joven Lucena, Franklin Lucena También normalmente tiene su chance Su oportunidad de, en, en la convocatoria Tienes para complementar Un poco más Bueno, hablamos de, de gente que milita en, en el extranjero como Tomás Rincón Que está en el Hamburgo Sin duda es un equipo Interesantísimo el venezolano Y qué hablar de la delantera, donde tiene para mí verdaderos cracks, gente como Juan Arango, que ahorita está en el Mountain Bla Gladbach. Siempre me es difícil pronunciar el nombre, eh, el nombre de Bor este producto Gladbach. Gladbach. Bueno, Juan Arango, gente como Giancarlo Maldonado, el que nos ha vacunado siempre este sujeto, ahorita está en el Atlante Mexicano. muy fuerte, ¿no? Gente como Miku, el jugador del Getafe. Que casi, no, no, te metes también, Cucu No, no Bueno, Miku también es un, un jugador que tuvo una, inter, una temporada interesante como Rondón que se hartó <risa> ah, de hacer goles en, en el fútbol español así mismo. Entonces sí vemos gente, gente interesante, Daniel sí. Arismendi también sí. Alejandro Moreno del Chivas USA. Una selección con elementos más internacionales que los nuestros por sí. si acaso. Ponte hay, hay mucha gente que juega en Europa. En la escuadra venezolana Mientras que la base del Ecuador Ciertamente es el medio local Continúa siendo De todas formas, a pesar de que ha habido un éxodo De futbolistas a México Por ejemplo eh, La base sigue siendo nacional En Ecuador estamos hablando que en el último en la última gira que hizo Reinaldo Rueda Puso a Máximo Banguera en el arco Mayoritariamente Y me parece que va a terminar siendo el titular Muy probable Hay gente... Por cuestiones físicas, Edison, y eso ya lo hemos hablado Porque, ¿qué tal eh, Marcelo Izaga demora más en recuperarse? Es más propenso a lesionarse por su edad, por, ya por todo el trajín Mientras que Vanguera probablemente tenga más aguante Y en un torneo corto necesitas alguien que te vaya a rendir Y es, cu pues... ¿Y es curioso que se prefiere a Vanguera por encima de Domínguez <risas> Pese que Domínguez ha tapado muchos más partidos internacionales Pero en el cual hay cierto deje todavía de inseguridad. Sí, no, no, no da seguridad realmente. Una menos. buena opción sería Klimovic, sin embargo, él se ha compenetrado poco con lo que es del, el, el grupo de la selección ecuatoriana. No tiene ecuatoriana. mucha chance exactamente para, para afianzar su por favor, personalmente yo lo pusiera Klimovic, pero sí. bueno, yo no soy el DT. Y, y en la defensa, los que y más lo, se ha llamado, para mí Checa, por ejemplo. Lo más... Lo más fregado de Ecuador es la defensa, porque no ha consolidado Rueda una pareja de Zagueros Centrales. Se ha llamado a gente como Isaac Mina, como Lucho Checa, como Campos, como Cuchara ¿sí, a Caicedo? Caicedo, Diego Calderón. Incluso a Perlaza se lo llamó. Realmente nadie ha dado total seguridad, José Luis Perlaza. Vamos no sé claro. los problemas, porque si te acuerdas... Ya cuando aparecía un muy buen prospecto que era Morantes de repente se lesionó Y en dos ocasiones seguidas se quedó fuera de los microciclos Y recién está recuperándose, era sin duda la estrella emergente en el centro de, de la saga... De cualquier equipo del Ecuador, era la figura recurrente, pero lastimosamente ha tenido muy irregular 2011, oh. por lo que sería prácticamente imposible sí, llamarlo. No. Entonces, nos hemos saltado tal vez lo último que ha sido Frickson-Erazo. Claro. De todos los anteriormente mencionados, ninguno terminó de cuajar, ninguno terminó casi que de convencer. Erazo tuvo un buen accionar en lo que es esta última gira bien podría especularse que terminaría siendo el titular él. Sí, por el golpe mediático del gol, el golpe mediático que a su vez es anímico, porque luego de que tú ya le des hacer un gol y todo lo que sea, vas a empezar a, a transmitirle confianza. Es, que y era, gana confianza es más o menos lo que pasó con segundo Castillo antes de ir al Mundial de Alemania, uh -huh. con un gol terminó de ganarse la confianza. Otra opción, el cual todavía no se ha calzado la tricolor, pero que se le llama por los cuatro vientos aquí es del de Norberto Araujo, jugador que jugado recién bien. está empezando a tener ritmo de competencia. Pero que nunca ha jugado más con selección. Ni con selección, eso es lo que decíamos, uh -huh. no se ha calzado todavía la tricolor, pero no se descarta ni por parte de Rueda ni por parte de nadie que termine, termine jugando. El otro problema es que Beto Araujo normalmente ha jugado con línea de tres, algo que también Rueda en el partido pasado con Grecia... Dejó escapar un guiño al terminar planteando línea de tres Cuando incluyó a Diego Calderón en la línea original Que estaba compuesta por Erazo y por Lucho Checa uh -huh. Eso, en la defensa tenemos muchas dudas Hemos votado un montón de nombres y prácticamente ni uno convence Ni de ninguno estamos seguros Lo que está seguro, digamos, son los carriles Walter Ayoví más que fijo por la izquierda Además es capitán y Es el capitán me hice reascos por el costado derecho porque no nos ha quedado de, de otro Y es evidente que para la emergencia estará hormiga paredes sí. Sin embargo pesó todavía la experiencia de reasco. Habíamos apuntado nosotros y no solo nosotros sino mucha gente a una re renovación total pero va a ser imposible. Tanto Reascos como Edison Méndez son figuras de las históricas selecciones y con histórica decimos de este último milenio, pero que nos han dado tantas satisfacciones. Son estos dos los jugadores que todavía permanecen y de los que se ha echado mano y que seguramente van a cumplir. Y ya que toca a Edison Méndez nos vamos con la media, probablemente en la media estará Edison Méndez. Eh, entró al final en los últimos microciclos Y lo ha hecho bien, lo hecho muy ¿No bien? ¿Viste de la sí? jugada que se, se manda para, eh, para el gol de brazo? Y tiene mucho aplomo O sea, entiende ese aplomo a actitud y a presencia dentro calidad, de la jugada y es un jugador obviamente que ha tenido tantas no, batallas No pierde la partitura Y eso es producto ya de su rodaje Demasiada de su experiencia mitraja. No pierde nunca la partitura Y junto a él de seguro se va a poner a mi gusto un poquito. La mayor calidad que puede existir ahí eh, en cuanto a finura de juego, que es Novoa, es un jugador de un, eh, que, que conjura muy bien la fuerza con la finura, con la fineza Tiene mucho equilibrio, él seguramente será el guardián de ese medio campo, pero a la vez tiene mucha salida, como tú decías Buenos pasos, sí, muy buen pie, más adelante alguien que se ha ganado y, y lo tenemos claro, será uno de los inamovibles del el once titular Será Michael Arroyo Michael Arroyo que ha tenido un excelente final de, de, de ciclos Rueda Por la banda izquierda Por la banda izquierda y por la banda derecha porque su nombre y su trayectoria lo están pesando en este momento Siendo el jugador más importante del actual momento de Ecuador, Antonio Valencia Y sin embargo tenemos, eh, yo decía que no somos tan internacionales pero todo nuestro mediocampo sería extranjero, o sea jugadores con con un pasado Hay gente y se todo que bueno. muchos con un presente afuera si digamos no está, si Michael Arroyo tiene algún problema por ahí estaría Joao Rojas, por ahí estaría Jefferson Montero Jefferson Montero que o... es un jugador de mucha calidad Saritama que ha tenido mucho chance Saritama los... que permanentemente ha sido titular en el ciclo rueda sin embargo con la alineación que estamos armando se terminaría quedando fuera, sobre todo por la inclusión ya de Méndez de Méndez y o Valencia uh -huh. Sin embargo, ahí están las variantes, eso es importante las, y, y otros variantes, pues, creo que lo estamos dejando fuera Castillo Que sería un arma más de contención, por ejemplo Bien, puede, bien, bien podría plantear rueda con doble cinco, Es decir, con Novoa y Castillo, dependiendo de las circunstancias O hacer lo que he hecho en los últimos partidos Que es, atrás Novoa y un poquito más a, como haciendo más necho, suelto, ¿no? Edison Mendes uh -huh. Pero con labores y obligaciones también de cobertura Y en la delantera... Eh, yo creo que a la final van a ser la dupla titular Mucha gente no le tiene fe Yo ciegamente le tengo eh, Confianza y cariño Y respeto al Chucho Benítez Tengo Por fiel Jugador al que no le... Que en la selección no tiene muy buenos auspicios Que no, es un poquito resistido por la parcialidad Sí, pero que, que esa resistencia se la ha creado Porque le tocó vestirse el traje de 9 cuando nunca Tuvo fue 9. el peso, la responsabilidad de ser el que haga los goles o sea, Primero siendo un jugador de apenas pasado los 20 años En la pasada eliminatoria sí. Y segundo, como tú bien señalabas No es su función el del 9-9 La que sí es la de Jaime Llobi la, la, la idea era que Chucho Benítez reemplace nada más y nada más menos que al goleador que de las eliminatorias, delgado. al team delgado nomás. Muy complicado. Bueno y, y un jugador que fue ya goleador a los 28 años. Así es. Tuvo un largo proceso sí. y caminadas de goles errados ciertamente. Entonces. Un delgado. Eh, por ahí esa resistencia es un poco, digamos, infundada. Si es que eres un poco más profundo con lo del Chucho. Sí. Y junto a él tú bien decías el otro México, el otro jugador que está en México Jaime Yodí. Sería el punta a punta Jaime Lloví, Es lo que ha señalado Rueda. Todos aclamar, aclamaríamos en coro que sea Felipe Caicedo que ha tenido una brillante temporada en el Levante Español. Sin embargo, no ha sido de, del gusto de Rueda en los, en los ciclos y finalmente en, se desconoce si llega, si llega 100% en su capacidad física. ¿Eso... Dijeron en, la, en el último partido que por qué no se lo había puesto era básicamente por eso. Ese es el otro factor, la cuestión física. Y es una vez más lo que hemos señalado sobre Lizada, lo mismo podemos señalarlo sobre Caicedo. Es un muchacho que, bueno, eh, en las eliminatorias lo puedes llamar para un combo eliminatorio y te rinde el combo. Pero aquí para un torneo corto, si se te lesiona, como, como, como, es, es un masof, es un armario, pero es de cristal. Sí. Entonces, tiene muchos problemas Articulaciones, problemas musculares es un, es un arma de doble filo Hasta cierto punto, pero Tiene que ir al banco mínimo, creo yo mínimo no, Seguramente va a ser llamado por rueda Pero nos parece Y tal como hemos visto En los partidos amistosos, la dupla en el ataque Será Benítez con Jaime Ayovi. Que además tendrán a sus espaldas Otras posibilidades que son las de los... Hay mucho jugador comodín en esta selección Porque habíamos hablado de Rojas y Montero como posibles volantes de avanzada Pero también pueden ser delanteros tranquilamente Ellos pueden ser segundo delantero o una especie de extremo izquierdo y extremo derecho Es más, podrías jugar con los dos y con un, mismo, un solo punta El Chucho Benítez mismo puede ser un extremo izquierdo o extremo derecho según las circunstancias Es decir, tienes mucho para jugar adelante, mucha variabilidad ¿Sabes lo que finalmente eh, más me agrada del de, de combinado ecuatoriano es que hay gente con talento para el manejo del balón? Sí, y eso es lo que... Es un ¿no? de, de, digamos, de rueda. Él ha, ha planteado a los equipos de tal manera que se privilegie el toque del balón, así no sea del gusto de casi nadie en el país. Digamos que esa es la escuela colombiana para empezar. Que se privilegie el, el buen trato de, del balón y hay gente con la cual se puede hacer eso. Pero buen medio campo al más gusto de los noventas, ¿no? Con gente sí, que sepa, como había, ¿no? bola al piso uh -huh, Bola al piso, tocaba mucho ese equipo y, y se trata de que eso lo haga Ecuador Y si algo se puede destacar de Ecuador es justamente eso, habíamos dicho adelante se toca buen balón Lamentablemente a la hora de la defensa estamos debiendo Es lo que más preocupa y, de esta selección Y, y seamos claros, no es solo cuestión de jugadores sino también a veces un poco el esquema Las postas y el que regresen los jugadores Es decir, eh, el, toda el, eh, la contracción defensiva, la contracción a la defensa... Al Ecuador le ha costado mucho en los amistosos los balones detenidos, por ejemplo. De nuestros ayeros y, y, y sí es una debilidad todavía de nuestros porteros. Todos los balones cruzados a las espaldas y demás en pelota quieta, pero todo eso es trabajable. Sí. Y eso más o menos del largo análisis de la selección ecuatoriana Es la que nos competía porque somos de aquí Bueno <risa> Por su caso eh, sí, vayan Esto, esto que fue el, Brasilio, el análisis no del grupo B ah, ah. Y el siguiente programa vamos a dar los siguiente análisis programa. extranjeros Vamos a tener invitados Sí, recuerden que hemos tenido invitados Pero eh, para el siguiente podcast Sí vamos a tener eh, invitados relacionados a este grupo Hoy fuimos nosotros representando Ecuador Así es La próxima le vamos a dar chance a los y otros equipos Y para seguir representando Ecuador vamos a ir con música ecuatoriana Con un grupo que a mí me gustaba muchísimo en los años 90 Lastimosamente ya se han disuelto Y los rezagos de, del mismo junto con los rezagos de otra banda ecuatoriana que estamos poniendo No me gustan tanto Vamos con Cacería de Lagartos y la comadre Rosa Una canción que tiene mucho de rock alternativo fusionado con ritmos tradicionales del Ecuador Sí, divertida más que todo, ¿no? Comadre Rosa, de la Cacería Ja oh, oh, oh. oh, oh, oh. madre Rosa, hoy no te vi esta mañana en el kamal porque no hiciste de comerciar con los porotos y el maíz. ja maar die doet wat je ja miswaars is te laat zien dat mijn baas je op de de Marek heeft 5 guaguas Que por suerte aún no fundean Venden chicles en la Marín Y la Alameda se sabe huir Y si los agarra robando en la matrona Les mete una pizza que le hace vergonas Cuatro muros y vuelve a robar Donde los chapas te demandan Mam, je no sabe leer ni tampoco het Pero cocina papas con een keer mis, dan moet ik weer doen. cuando ik een le mis, a pegar A la doen. me voy a robar a mis, sobre le estela le diré Que por een keer mi mujer ¡Sí! Cuando la echete para mi pieza con dos guaguas y la espera haré verdad lo que soñaba cuando al camal yo la visitaba. Ah. Encuentro primorosa Y espero que algún día Que ella sea solo mía Y es mi compadre rosa Cocina como una diosa Y espero que algún día Me haga la comida Y es mi compadre rosa Y es rosa Y es mi padre rosa y es mi padre rosa. ¡Suscríbete al de vuelta en fútbol asociado gracias a oh, metal metal metal que es asesoría en software y hardware a la orden con metal world consultoría asesoría garantizada profesional inmediata metal world software y hardware a la orden necesitas repuestos electrónicos y automotrices Electro Supplies Al 096 82 90 96 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local las puedes pedir Al 096 82 90 96 Electro Supplies y Estamos nacionales hoy Sí, claro, estábamos poniendo música noventera ecuatoriana, ya escuchamos a la Comadre Rosa de la Buena Cacería de Lagartos, ahora es el turno de Crux Karnak. Esta canción salió, hasta en eso se ve nuestro subdesarrollo, decía sí, a veces, qué emoción que fue cuando le pusieron en MTV al video de esta canción, dirigido por uno de nuestros renombrados cineastas, como es Sebastián Cordero. Sí, sí. Oh, sí, bastante interesante. Y luego se disolvieron ambas bandas y varios de sus integrantes conforman a un grupo que ni siquiera quiero nombrarlo porque no me gusta si <risa> sí, no, como que decayó la calidad y la propuesta en general bueno, ahora hay otras otras movidas nacionales, ponte a mí me, me simpatiza lo que hace grupos como Cancán dado daba un poquito más de experimentar bueno, Can Can con el tiene poder, una, sí. una trascendencia una, y también una historia larga Cancán. Sí, sí. pero yo creo que actualmente está haciéndola bastante bien, gente como Bjorn Borg en lo alternativo RUNCA RUNCA no, RUNCA es excelente banda o sea, no, no es porque sea nuestro pana pero yo creo que es uno de los, una de las movidas más vanguardistas de, de, de nuestro Ecuador bueno, de, de, al menos de la el ciudad el otro día se pegaron un show por los 10 años de RUNCA y pudimos estar integrando eh, Bueno, ha, ha sido una carrera que parece ser extem, extemporánea diría yo es el término adecuado en comparación a lo que se vive eh, masivamente en el, el momento musical de nuestro país eh, fue un show en el que se integraron muchas otras cosas y muchos géneros musicales y muchas maneras de expresión artística, algo que usualmente sí. no se hace aquí. Son bastante bichos raros, ahí ¿eh? por eso creo que sí. nos caen bien. Y son, bar... eh, me parece que es bastante vanguardista para nuestro medio. Y sí esto un poco a la par, bastante creo yo de lo que ya en otros lados era. Que lamentablemente siempre tenemos rezagos. Así es. Oye, bueno, vamos bueno, a de dejar sí. de hablar de música, ¿o sí? Eso te iba a decir. Vamos con y eso. Y las sedes de La Copa América de Argentina en esta ocasión nos toca dos ciudades importantísimas del interior del país Provincia de Santa Fe Vamos a con la ciudad de Santa Fe Y así nació <ríe> Wey, No me pues sé más, yo querer Con ilusión, <ríe> con mucha fe, bueno El, Vamos, vamos entonces a hablar de Segunda. la ciudad No se habíamos olvidado de poner esto, ¿no? Muy bien, muy bien, vamos metiéndole ritmo aquí Fulvio Asociados Vamos, hermano con Santa Fe La ciudad de Santa Fe, ubicada en el departamento capital En la provincia de Santa Fe bueno, Vamos a dejar este chiste en paz Tiene, es una capital, digamos De lo que es la, la, la movida de, de la ganadería Y todas, estas, todas esas partes Se puede decir que es una especie de, de capital del dulce de leche Aunque lo más claro sería Rafaela que es parte de, de esta provincia de Santa Fe mismo eh, unos, una población de aproximadamente 400.000 mil habitantes al, al, en la plena orilla del río Paraná que cuando el invierno, más bien dicho las lluvias nosotros le decimos del invierno cuando las lluvias son muy fuertes es propensa a inund inundarse esta ciudad y ya te digo, importante dentro de lo que es el mismo, la misma provincia de Santa Fe También conocida como la cordial Temperaturas Más o menos de entre 17 y 21 grados Obviamente en, en Julio que se efectúa la Copa América Vamos a tener sus, sus Temperaturas más bajas Bordeando los 10 grados Unas máximas de 17 Así que quien quiera ir, irá brigadito Lleve su chumpita al consejo climatológico en ¿Por qué? Porque aquí en Santa Fe va a ser cuartel general nuestra selección ecuatoriana Y esto como decimos es en el interior justamente Y por eso es que le llega la helada también ¿no? Leja de, Lejos del perfil costanero y todo Y que también el perfil costanero te llega la brisita de mar. Bueno, va a ser frío y, y el y que pum. quiera ir, <risa> irá con, con el tubo de vitamina C y las chompitas y bufandas. Bueno, vamos a hablar del estadio, el brigadier general Stanislao López. Uh -huh. Donde hace de local el cuadro de Colón. Colón. El Zabalero. El Zabalero, exactamente. el estadio que fue fundado el 9 de julio de 1946... Se había jugado como un partido entre el los sabaleros, el club Atlético Colón y el Boca Juniors fue el partido que inauguró este, este estadio Estadio mejor conocido como el cementerio de los elefantes, ¿por qué? Porque el cuadro de Colón se hacía muy difícil en su patio, era un fortín expugnable El, la cancha de Colón entonces ahí generalmente caían los equipos más pesados de la Argentina entonces el cementerio de los elefantes así es muy bien eh, es? tenemos como dato y eso bueno será tal vez suene un poco necio insistir en esto las, las superficies serán de césped Sí, es que yo creo que no estamos muy lejos de que ya próximamente se empieza a cambiar las ...y ahí tal vez será más necesario el dato... ...pero bueno, en todo caso el césped... ...tiene una césped capacidad... Natural. ...sí, natural, tiene una capacidad para 40.000 espectadores... ...un aforo eh, más, más representativo... ...por lo que ya vamos a ver los partidos que va, va a albergar además, ¿no? Bueno, los eh, encuentros que se desarrollarán en la ciudad de Santa Fe... ...aquí están... En, ...por el marco de la Copa América 2011... ...tendremos de fase de grupos... ...tendremos el Paraguay-Ecuador... Ya lo el 3 de julio que lo habíamos dicho a las 18 horas 30 la Argentina Colombia 6 de julio 21 horas con 45 minutos y como vemos otro partido más de Colombia Colombia con Bolivia 10 de julio 2011 16 horas mientras que por segunda eh, perdón por cuartos de final tendremos al segundo del grupo A contra el segundo del grupo C esto el 17 de julio eh, 16 horas Entonces cuatro partidos se jugarán en la ciudad de Santa Fe Ajá. y con eso cerraría su participación, más bien dicho terminaría de, ser, de ofrecer su localía a la ciudad santafesina. Vamos con la otra importantísima ciudad del interior que será sede de la Copa América 2011, esta es la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba Introduciéndonos también a la movida venezolana La ciudad fraterna de Cuenca, Ecuador Co Córdoba Córdoba eh, ¿Cómo es esto? Una ciudad donde se cuenta bastante, ¿no? Pronunciación es Córdoba Bueno, aquí en, en Wikipedia decía cómo se debe pronunciar Pero no creo que, no que le... No creo que le, le introduzcan el acento. Ciudad de Córdoba, capital de Córdoba, ¿no? Vamos, vamos, todos con los datos de Córdoba, así es, de la le provincia de Córdoba. La porta. La docta, ojo, gente muy ilustre ha salido de, de esta ciudad, <risa> que es la segunda en cuanto a población de, de la Argentina, con una media aproximada de un millón y medio de habitantes. Ciudad bastante grande, digamos, que más o menos de, es de las mismas dimensiones de Quito, más. Eh, para quienes nos escuchan en nuestro país. En, ubicado entre 350 y 500 metros sobre el nivel del mar, la ciudad, una altura media. Su intendente, el señor Daniel Giacomino. Mandamos un saludo fraterno. Perteneciente al Frente Cívico y Social. Maya. En fin. Bueno, esto con la ciudad de Córdoba importantísima ciudad de, el centro se podría decir de Argentina tiene como ciudades hermanas ahora sí sin dejándonos de chistes a como Valparaíso, Santa Cruz de la Sierra, Morelia, México entre otras y deberíamos hacerle con Cuenca también sí, de, es la ciudad hermana, debería ser desde Cuenca realmente en fin, vamos Ay. con sí, bueno, el estadio bien. el estadio donde se va a escenificar los partidos de Copa América el uh -huh. Mario Alberto Kempes también conocido como Cható Carreras que está localizado en digamos en dicha localidad. Si sí, el, el el estadio hace de sede para el Belgrano para el los cuadros de, de Córdoba, para el, Instituto, el Instituto Belgrano, el, Talleres, Racing de Córdoba, Racing de Córdoba y el Talleres de Córdoba. Muchos caídos en desgracia Sí, como Belgrano y Talleres ¿no? Talleres que no no va a poder subir A, a Nacional B siquiera uh -huh. En este año eh, A ver, me parece que es Belgrano El que todavía está peleando opciones De, de, ascenso. de ascenso Muy bien eh, Tiene una capacidad an Anteriormente era para 57 mil Espectadores Pero uh, actualmente Son 48 mil 878 espectadores, ni uno más ni uno menos Es para garantizar cuestiones de seguridad Igual una superficie de pasto, de césped natural El que comen por... las vacas Ajá, aunque así no se le debe cuidar un estadio, cuidado con eso <risa> Así es... no se corta el césped <risa> Sí, sobre todo para la gente de Sangolquiesa, desde indicaciones Oye, este fue un estadio mundialista Así es Se escenificaron los juegos entre Alemania y México eh, Alemania-Túnez, perú Escocia, Escocia-Irán, Perú-Irán ah, Y Holanda-Austria No, bastantes, ¿ah? ¿eh? Alemania-Holanda partidísimo. Y ese partidazo Aus ah, y Austria versus Alemania Federal Esto fue en semifinales ya Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho partidos mundialistas albergó el estadio de Córdoba Y en esta ocasión, para lo que es la Copa América, bueno, otros eventos, mira, se presentaba el Roxette Gente como, como Bon Jovi Se Giran, Peter Gabriel, Chiste Bon Jovi, Eric Smith, Patricio Rey, obviamente Bueno, los, los, los grupos tradicionales del, del rock nacional, como se dice en Argentina Porque para nosotros el rock argentino, loco, Patricio Rey y sus redonditos Man, es que de Patricio ricotras. Rey arra, arrasan por La los. renga la renga, los los pájaros de un tiro, o sea, Joaquín Sabina y Cerrados es la así se llamaba la, la gira, ¿no? Cuando Soda Stereo también Solita, hizo su, su gira de regreso, jo ellos lo vieron regresar a Soda, Joaquín Sabina, calle, gracias, calle 13, <risa> Shakira, Maná y Ricardo Arjona. Pero bueno, de todo, ¿no? de todo han podido ver los cordobeses en su estadio. Ahora sí, ¿los partidos que se escenificarán por la Copa América 2011? Por fase de grupos del 9 de julio, 16 horas... Feriado habrá. Tendremos a Brasil, Arge, Brasil, Paraguay, perdón, Grupo B. Mientras que por el Grupo A, esto ya en 11 de julio, Argentina, Costa Rica... En... Mira, ya tienen hasta el dato de asistencia porque ya están vendidos todos los boletos. sí nos da de una vez que ha besado ¿Y si faltan <risa> y si les da Qatar o alguna cosa ya verdad, ponen aquí hasta la asistencia 57 mil bueno ¿verdad? 57 mil boletos vendidos eso sí ya están sí pero que no autos, vayan ya no otra culos. cosa y <risa> Ush, ojo con este partido en el mario alberto quentes en córdoba brasil ecuador cerrando el grupo B esto el 13 de julio 21 horas con 45 minutos Y finalmente esto ya por cuartos de final habrá el primero del grupo A contra el mejor tercero. O sea, se espera básicamente que juegue Argentina este partido. O sea, el primer mejor tercero sería en teoría, porque se emparejarán ahí, bueno. Pero el primero del grupo A será entre comillas por descontado que sería la selección albiceleste. Así es, esto será el 16 de julio, 16 horas. Entonces esto viene siendo todo por el segmento de las sedes Ya venimos con el recuento histórico En el próximo programa ya remataremos lo de las sedes ¿Por qué? Porque normalmente ya cuando viene la, el recuento histórico con, con ediciones de Copa América o en el año pasado como fue con los mundiales Nos extendemos un poquito más porque ya recordamos más cosas Porque son más cosas que ya hemos vivido Cosas más cercanas, vamos a irnos con una entrevista musical Venezuela, chamo A ver hermano, ¿qué nos vas a poner? Vamos a escuchar a los Amigos Invisibles Grupo que tuvimos el gusto De verlo hace unos Tres años y con una Canción que me parece también simpaticísima Esta es la vecina De los Amigos Invisibles Ya volvemos en Fútbol y Asociados This football associated. Regresamos en Foodball asociados. Gracias al aguante de Metal World. Metal World, que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World así es, Metal World la asesoría garantizada la consultoría profesional y oportuna además estamos aquí gracias a Electro Supplies repuestos de electrónica de automotrices bajo pedido al ser 96 82 90, 96. todos los repuestos de electrónica que no permiten Aquellos desperfectos que no Permiten que tu Aparato dispositivo ya sea Celular, ya sea Laptop Cualquier Smartphone, varios Si es que por ahí están descompuestos No funcionan con la debida prolijidad Te trae el repuesto Electro supply 096 82 90 96 Y también De una vez sería lo mejor Uno nuevo, toda la línea de smartphones Los más Actuales Con mayor cantidad de funciones Pero se importa directamente el Electro Supplies Que es el Electro Supplies El buen Electro Supplies Ajá, vamos a así rápido Con el recuento histórico vamos a iniciar con 1945 Este Campeonato Sudamericano Copa América hoy en día Fue disputado en Chile En... En el mismo estuvieron presentes Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Chile y se integró por primera vez Colombia. No renegaron su, su asistencia a Paraguay y Perú a esta, Así a, es. a esta cita. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Nueve selecciones siendo prácticamente un récord para... No, no estás aquí. contando mal. Bien. Brasil... Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, si sí, tienes razón no, Siendo el momento. torneo que había contado con mayor número de participantes hasta ese momento El debut de Rompían Fuegos un 14 de Enero de 1945 pues Pero solo disputaron 7 selecciones, porque Paraguay y Perú a la última se bajaron sí. Ah, eso sí Entonces no disputaron, ¿me entiendes? Entonces no son, no son siete selecciones Son 7 selecciones Y venía siendo de todas formas unas claro, de las participaciones Porque sí, se a Colombia básicamente Sí, básicamente Colombia Pues se bajaron dos más el Chile Inaugura el grupo Y como habías dicho, tal vez le pusieron con el que lamentablemente para nosotros Era el pato del momento y, y sí, es que era un equipo que recién estaba incursionando en este tipo de competencias Y Ecuador Y al punto que Chile nos pasa 6 por 3 Esto jugado en el Nacional de Santiago eh, se jugó toda la, la Copa América en el, Nacional, en el Estadio Nacional de Santiago. Así es, en, en aquellos momentos donde había sede única. Entonces vamos con los resultados, 6 por 3, Chile versus Ecuador, los goles chilenos. Alcántara minuto 28, Vera minuto 29, Ormazábal al 45, nuevamente Alcántara al 59, Clavera al 70 y Alcántara haciendo su hat-trick al 81. Por Ecuador, Enrique Raimondi Chávez, Raimondi papá. Podríamos decir aquí El jugador al minuto 44 José María Jiménez Este aquí Y Luis Mendoza también poniendo la del honor Así es, esto quedaba un 6 por 3 De todas maneras fue una goleada Bueno, en fin Vamos entonces con El resto de la segunda de fecha Y esto en enero 18 En enero 18 entonces Argentina versus Bolivia 4 por 0, los goles argentinos con Tony al minuto 10, Martino al 43, Losto al 70, Félix Losto y De La Mata al minuto 75, don Vicente De La Mata. 4 por 0 sobre Bolivia, eh, luego tendríamos ya el 21 de enero, perdón el 18 todavía, me estaba saltando la fecha, un enfrentamiento entre Brasil y Colombia, 3 por 0 para Brasil, los goles... Giorginio minuto 13 Jorge Ceciliano Más conocido como Giorginio, Eleno, al minuto 15 Y el señor Jaime de Almeida Al minuto 38 Todo también en el primer tiempo, un 3 por 0 Colombia caía aparatosamente, aparatosamente también en su debut Chile volvía a golear, recibe 21 de enero 5 por 0 a Bolivia Guillermo Clavero A minuto 13 ponía adelante a los chilenos Guillermo Clavero una vez más. Repetiría además minuto 27 y 39 haciendo un hat trick. 3 por 0 iba la cosa. Y luego vendrían dos tantos de Juan Alcántara. Minuto 75 y minuto 79. 5 por 0. Indiscutible sobre Bolivia-Chile. Bien entonces la fecha del 24 de enero del 45. Uruguay 5, Ecuador 1 Nuevamente eh, Ecuador se come una goleada De escándalo Hat-trick de Atilio García Los minutos 1, 60 y 83 También anotaría Roberto Porta Para los uruguayos Y Obdulio Varela, el gran capitán Del maracanazo Los goles uruguayos, el tanto ecuatoriano Lo anotó Víctor Aguayo Minuto 39 El enero 28 eh, Esta vez se dio una goleada sobre el debutante en el torneo que era Colombia 7 por 0 Lexampa, Exampa Uruguay Vamos a ir con los goles Atilio García al 22 Rijab Hof al minuto 25 José García al 37 José María Ortida al 75 Otra vez José García consiguiendo ya su segunda anotación al 83 Luego el buen jugador del Nacional de Uruguay, ¿no? Roberto Porta, al 86. Y finalmente Atilio García consiguiendo también su segunda. Al 89 se decre, decreta el 7 por 0 sobre Colombia. En, este mismo, en, fe, en esta misma fecha más bien dicho Brasil 2, Bolivia 0. Los goles brasileños Ademir Márquez de Meneses y el señor Osmar Fortes Tesouriña. Sí. El director de la tesoura. La, la Probablemente tijera, ¿no? fue el gol de Tesoura. No No digo nomás. En fin, bueno, antes. Tesourilla es tijerita, ¿no? Sí, tijerita vendría a ser. Chile 2, Colombia 0. Esto 31 de enero del 45. Los goles chilenos de Siderio Medina y Manuel Piñeiro. Argentina 4, Ecuador 2 en ese mismo día. Los goles argentinos: René Pontoni, eh, Vicente de la Mata, Rinaldo Martino y Manuel Pellegrina. Este no es Pellegrina, es no confundir. Mientras que los goles ecuatorianos Víctor Aguayo y José Mendoza Nuevamente Luego vendría Al, al debutante Una vez más un descalabro Mundial, mm. 9 por 1 Le pasa a Argentina a Colombia baby, ay. ay, ay, ay Los dos primeros goles Serían de René Pontón y minuto 3 y 7 Luego El joven Norber eh, perdón, Norberto Doroteo Méndez Marcaría dos tantos, el primero a los 15 Luego Rinaldo Martino al 27 Pondría el 4 por 0 y te había dicho que Norberto Doroteo Méndez Marcaría dos, pero ya en el minuto 39 Vendría la segunda para él Que sería la quinta para Argentina Luego al minuto 41, Mario Boyé Félix Losto al 50 Incrementa, no se calzan los argentinos José Luis Ferraro al 80 Y una vez más, José Luis Ferraro Al 81, para el 9 0 Pero bueno, al 52, Arturo Mendoza había descontado para Colombia el hacer el 9-1. Sería el primer gol colombiano en la historia de Campeonato Sudamérica. Bueno, Brasil, Brasil le pasaría 3 a Uruguay. Eleno de Freitas, minuto 8. Y al minuto 20, Rui Campos. Mientras, otra vez Eleno de Freitas, minuto 32. Pondría el tercer tanto para Brasil. Esto febrero 11. 11 de febrero del 45, hecho importante para el fútbol ecuatoriano, ¿por qué? Porque sería el primer punto que consigue Ecuador en la historia de los campeonatos sudamericanos, empatando 0 por 0 frente a Bolivia. Uh -huh. Luego, más tardecito, Chile vencería... No, quedaría 1 con 1 con Argentina, el gol chileno de, de Cirelio Medina y el argentino de Doroteo Méndez. Vamos al 15 de febrero del 45, entonces. Uruguay derrota 2 por 0 a Bolivia, man. Las anotaciones: Nicolás Falero al minuto 26 y Roberto Porta al minuto 75. Argentina derrota, w 3 por 1 en el hoy afamado clásico sudamericano. Eh, no, el señor Norberto derrotó Méndez minuto 14, otra vez al minuto 20 y al minuto 40. Pondrían los tres tantos hat-trick para Argentina 3 por 1. ¿Por qué? Porque para Brasil descontó a Demir Márquez. Meneses minuto 32, febrero 18. Siguiente fecha. Bueno, Colombia consigue su primera victoria en la historia de campeonatos sudamericanos contra quién? Contra Ecuador. 3 por 1. La victoria colombiana, Luis Gonzalo Rubio, Roberto Gámez y... Fulgencio Verdugo, los goles paisas o cafeteros, porque paisas solo son de Medellín, no sé si es que estos panas sean de Medellín. Aguayo, Víctor Aguayo, un gran valor del fútbol ecuatoriano, loco porque lo hacía todo en estos momentos. En momento. esta época, ¿sí? Sacaba el, la cara de la... El único ecuatoriano. Chile 1-Uruguay 0, nuevamente Desiderio Medina para la escuadra de la estrella solitaria. Que no fue un, sí. un buen campeonato tal vez para Uruguay tan bueno, ¿no? Bueno, Bolivia en 3 por 3 con Colombia. Esto jugado ya 21 de febrero. Para los colombianos, Luis Gonzalo Rubio pondría adelante a los Colonchos, mientras al minuto 7 ya pondría el 2 por 0 Fulgencio Verdugo. Verdugo ¿Ah? es, es. Pero vendría el descuento para Bolivia, Raúl Fernández. Luego volvería a adelantarse Colombia Roberto Gómez, Gámez, Gámez. ¿verdad? No, Chespi. Y Zenón González a minuto 75 ponía las cosas 3 por 2. Pero finalmente Severo Orgaz a minuto 80 pondría el 3 por 3. A ver, Brasil 9. Uy, pero esto no sé si te causa gracia, pues loco. Ya, ya, esto no causa gracia. Brasil ¿verdad? 9, favor sí. 2, 21 de febrero todavía, hermano otra de las grandes palizas que había recibido. En ya el minuto 3 nos estaban anotando. Gol de Ademir Márquez, minuto 3, nuevamente Ademir a los 10 minutos, de aquí vendría una dupleta de Leno de Freitas, minutos 22 y 28, dupleta de Cicinho, minutos 40 y 65, ahora el que quiso hacer dos fue Jair, 67 y 78, y Ademir nuevamente en minuto 75. ¿Quiénes hicieron los goles de víctor aguayo como siempre y guillermo el sambo al albornoz. albornoz así es calla empeñar tiene por eso el estadio que se llama guillermo sambo albornoz, albornoz ¿no? Ajá. así es y aguayo no rondas finales va argentina venciendo 1 por 0 uruguay gol de martino don reinaldo martino mientras que brasil vence 1 por 0 a chile Gol de Eleno ¿Quién quedaría campeón? La escuadra Biceleste. Un puntito más que los brasileños Sirvió mucho aquel 3x1 que habíamos descrito Campeón Argentina entonces Haciéndose ya de su Bueno, no nos no, no, no llevamos bien la cuenta aquí Pero ya el, tenía algunos títulos Creo que es el octavo título para los argentinos Hoy Ya te lo cuento ahorita Dale, dale con, con el informe adecuado Exactamente, vamos a irnos hasta eso. Ya preparo yo la información de 1946 sí, Te había escalado por una. Recién era el séptimo. Ah. Recién. Bueno, qué poquito. En fin, vamos, vamos con el a... torneo del 46. Campeonato Sudamericano del 46, entre paréntesis Copa América del 46. Uh, fue Argentina quien la organizó. La sede fue una vez más Buenos Aires. Del 12 de enero al 10 de febrero de 1946 Cuatro estadios albergaron este campeonato sudamericano El Antonio Vespucio Liberti de River El Pedro Videgain de, de San Lorenzo El Alberto Jacinto Armando de Boca Y el Juan Domingo Perón de Racing No es el viejo gasómetro ese Pero este debe ser el viejo El viejo, ¿no? Sí, sí, pero igual se llama Pedro Videgain Bueno... Los partidos que se jugaron, solo participaron seis elecciones, no participó la nuestra de Ecuador. Creo que se nos cayó un poquito la cara de vergüenza de tantas golpizas, pero bueno. 12 de enero del 46, Inaugura, eh, Argentina 2, Paraguay 0, goles de De La Mata y Martino. Mismos nombres más o menos que hemos repasado. 16 de enero, Brasil 3, Bolivia 0, goles de Eleno en dos oportunidades, minutos 47-78, Sicino a los 65. Uruguay 1, Chile 0, gol de Medina, José María Medina. Chile 2, Paraguay 1, goles de Araya y Kremaski para Chile y Rolón para los paraguayos. Así es amigo Edison. Vamos con el siguiente partido y este se viene eh, una goleada de Argentina sobre Bolívar. 7 por 1, eh, el señor Labruna. El buen hombre de River, minuto 34. Luego vendría Méndez, perdón, minuto 34, 89. Marcaría 2. Méndez, minuto 39, 60. Salvini, 75, 84. Y el joven Losto a 79. Pondrían los 7. Para Bolivia, Peredo, al minuto 67, pondría, el había puesto ya el descuento. Porque sería un 7 por 1, una golpiza tremenda. Brasil 4, Uruguay 3, goles de Jair en dos oportunidades, 1 y 16 minutos, Eleno al 39, Chico al 44, los goles Charrúas, Medina los 25 y 70 y José Antonio Vázquez al 37, un lindo partido sin duda, Así 23 es. de enero se jugó este. El Paraguay y Bolivia un 26 de enero, 4 por 2 doblegan los paraguas de los bolivianos, se vea puesto adelante la Alvis Roja con Villalba luego Genés Berín Benítez Cáceres y pondría dos más ¿no? para Bolivia, los dos tantos de Coronel González bueno, el Coronel no, no, no, aquí te que me un poquito Coronel es un autogol y González oh, Sí, tienes razón, claro, es un autogol, autogol de el, el otro gol boliviano sí, sí. Argentina 3, Chile 1, 2 goles de Ángel Labruna y 1 de Pedernera, fíjate esos nombres 3, eh, mientras que Alcántara el descuento para los chilenos Uruguay 5 Venez eh, Bolivia, ser, todavía no jugaba Venezuela, José María Medina hizo 4 de los 5 y el señor José García, el otro tanto charrúa, Brasil 1, Paraguay 1, Norival para los brasileños Villalba para los paraguayos así es, Argentina pasaría 3 por 1 sobre Uruguay, Pedernera al 32, Laguna al 46 y Méndez al 72 para Uruguay al 59, Riephoff Había puesto un descuento 3 por 1. El 2 de febrero, Brasil 5, Chile 1. Sicinio pondría 3 tantos, no, 4 tantos. Y Chico al 89 pondría el quinto que faltaba para poner 5 para Brasil, el 1 para Chile, Salfate. Así es. De Chile penal. se desquitaría con Bolivia. 4 por 1 goles de Araya a los minutos 9 y 39 y Kremaski a los 49 y 78. Descuento de Peredo para los bolivianos. 2 por 1 Paraguay versus Uruguay. Esto ya sería 8 de febrero del 46. Goles de Villalbi Rodríguez para la Albirroja y Schiafino para Uruguay. Fíjate, ya empezó a jugar con Alberto Schiafino. Mientras el que... El Mundial Mundialista. Así es. El 10 de febrero el partido final estará la final. Prácticamente a pesar de que se jugó todos contra todos, Argentina vencería 2 por 0 a Brasil, dos goles de Méndez y se proclamaría campeón por octava vez la escuadra albiceleste biceleste. Qué barbaridad. 10 puntos más 14 goles diferencia. Es Brasil todos. Con 7 más 6. Paraguay con 5 más 0. Uruguay 4 más 2, Chile 4 menos 3, Bolivia 0 menos 19. Fruto de semejantes goleadas que le metieron al cuadro boliviano. Imagínate, Argentina apenas le marcaron 3 goles. Así es. Un hecho histórico para el Ecuador. Campeonato Sudamericano de 1947, ¿por qué? Porque por primera vez llega a nuestra tierra el máximo torneo de selecciones de nuestro continente. Se jugó todo el, todo, todo el campeonato en el estadio George Capo, el que hoy pertenece al Club Sport Emelec. En esas épocas era la el empresa eléctrica. Esa sí era empresa eléctrica totalmente. Y bueno, mucha gente, muchos de los periodistas más veteranos de, de nuestro país cuentan que vieron un, un torneo de ensueño. Porque aquí llegaron las máximas figuras del balompié albiceleste, como era Charro Moreno, como era Pedernera, Ángel Labrón, uh, uh. etcétera, etcétera. La famosa máquina de, de River Plate. Sí, esto se disputó entre el 30 de noviembre y el 31 de diciembre de 1947, primera oportunidad que vienen acá a visitarnos. Y a lo mejor era para ver si ahora sí pegábamos... Sabes que no. Y no. Bueno... Lo importante fue eh, la participación de ocho equipos. Una vez más, eh, se hace, se... nos escaparon Brasil y Venezuela, que todavía no era miembro de la confederación, de la Conmebol, World, entonces no participaba. Bueno, que no, no interesaba mucho allá el, el fútbol todavía. <risa> todavía no. Bueno, y todavía... arrancaba entonces el torneo sudamericano de Ecuador con un 2x2 entre Ecuador y Bolivia. Nos pusieron el más fácil. Supuestamente, y arrancamos empatando. Dos ¡Giménez! goles de Jiménez a los minutos 1 y 24 para Ecuador, mientras que Gutiérrez a los 26 y 44 para los bolivianos. Jiménez, hombre de Melegui Barcelona, este. Eh, ¿De cuál se trata? A ver, vamos, vamos a investigarlo un poquito. Sí, porque anotó algunos goles... Para la selección ecuatoriana uh -huh. Jorge no es José María Jiménez, mm, entonces no, mira, era una selección interesante con Víctor Aguayo, con el Garnicazo César Garnica, uh -huh. mucha gente, el, el director técnico Don Ramón Unamuno, todos pues a uno no, es muy conocido todavía, hay algunas canchas que tienen su nombre, en fin, seguimos con entonces el torneo sudamericano del 47 Uruguay dos Colombia cero, goles de Nicolás Falero eh, sí, Falero y Julio César Britos Urue, luego Paraguay cero Argentina seis goles de Moreno el a los diez, a los veintidós Pontoni a los minutos cuarenta cincuenta y ochenta y dos, y Méndez al ochenta y siete, luego otra vez eh, Argentina se luciría goles de Méndez al 3 y 44 Sobre Bolivia, dilo, 7-0 7-0, un 4 de diciembre del 47 sobre Bolivia, qué barbaridad casi fin de año Sí, ya se acercan. Antonio el 22, Lusto al 56, Boyea a los 58 y 76. Y Alfredo Di Estefano se estrena también en la Copa América con su bola al minuto 62. Todavía hombre de River en el 47. ¿no? Imagínate, Alfredo Di Estefano no más estuvo en nuestras canchas. Ecuador 0, Colombia 0. Segundo punto de Ecuador. Fíjate, ah, que... fíjate que todavía no habíamos ganado. Y, y, y conseguido contra Colombia otra vez. Claro. As, no, eh, así. Sí. No, no, la otra vez nos ganó. Teníamos dos de entrantes ah, con Bolivia razón. y uno y con uno Colombia claro, hasta sí. el momento. No habíamos sí. ganado. Paraguay, dos, Perú. dos goles de Vidal Viva en Marín para los paraguayos. Castillo y Mosquera para los peruanos. Uruguay, seis. Chile, cero. Los goles. Raúl Sarro, Nicolás Falero, Schubert Gambetta y Héctor Magliano en dos oportunidades para los uruguayos. 6 de diciembre del 47. En plenas fiestas de Quito. Mm. <risa> no, se jugó todo en Guayaquil, así que les importaba Chile 2 por 1 sobre Perú. Chile, Para Chile marcaron Varela y López. Para, para los peruanos descontaría Uruguay 3, Bolivia 0, Magliano, minuto 9 y Nicolás Falero al 50 y 79. 3 por 0 sobre Bolivia. Esto 9 de diciembre. Chile 3, Ecuador 0. Fíjate, nos endosaban semejantes goleadas goles de Peñalosa al minuto 51, y el señor López, que vamos a descifrar el nombre en este momento de Chile, es el señor Pedro Hugo López, para los chilenos completaría 3 por 0, bueno, Argentina 3, Perú 2, lindo partido, goles de Charro Moreno, de Alfredo Di Stéfano y Boye para los argentinos, Gómez Sánchez para Perú y López también, para los peruanos. Bolivia, Colombia 0 por 0 Nuevo empate sin goles El 13 de diciembre igual, Uruguay 2, Paraguay 4 Se ha puesto adelante con goles de Magliano Héctor Magliano, Uruguay también marcó Julio César Britos Poniendo los dos goles uruguayos Mientras que para Paraguay, Genés, una dupleta, 52-79, Marín, al 76, y Villalba, al 89, podrían los 4, para doblegar 4 por 2 a los Uruguay. Luego Uruguay nos pondría 6 a 1 en nuestra propia, en propia tierra, goles de Falero en Nicolás. dos oportunidades, Washington Puente también dos goles. José García 1 y Raúl Sarro para cerrar la cuenta. Y a el Limpio, el descuento ecuatoriano, César Garnica un legendario de nuestro fútbol. El, la honrida entre comillas. Argentina 1, Chilo 1. Di Estefano para la albiceleste, Riera para la roja. Argentina 6, Colombia 0. Lo tenemos a Fernández marcando siete tantos. no. Si ganó 6-0 Perdón, al minuto 7 marcando su gol Así era Mientras Di Estefano se hizo un high-trick 30-62-75 Boye al ochenta, 38 Perdón Y los 2 al 55-6 Tantos argentinos, 0 colombianos Paraguay 3-Bolivia 1 Goles de Marín Ábalos y Genés para Paraguay González para los bolivianos Te olvidaste de ese Ecuador 0-Perú cero, 0 cero, Vamos ahora sí con Ecuador 0-Perú cero, 0 cero, Tercer empate de Ecuador Colombia 0, Paraguay 2, 2 goles de Vidalba para la albirroja, Colombia 1, Perú 5, gol de Arango para los colombianos, pero Mosquera para Perú, 2 de Guzmán y 2 de Gómez Sánchez para el cuadro de la banda roja Así es. Vamos con el Chile 0 Paraguay 1, gol de Villalba, minuto 60, solitaria anotación, victoria para los chilenos. Es el 23 de diciembre, el 25 de diciembre, Argentina 2. Plena Navidad, anotando no, esta Navidad, lo que Se acerca, un... fin de año, ya acerca Navidad. Argentina. Charro Moreno, minuto 30 y Méndez al minuto 72. 2 por 0. Uruguay 1, Perú 0, 26 de diciembre, esto, Falero al minuto 74. Hasta esas alturas me pregunto cómo habrán jugado si son plenas de épocas de diluvios en, en Guayaquil. Bolivia 0, Perú 2, goles de Castillo y Guzmán para los peruanos, Uruguay 1, Perú 0, ya habíamos dicho gol de Falero, para los charrúas, Argentina 3, Uruguay 1, goles de Méndez, minutos 30 y 46, Lustó al 85, Britos descontaría para, para, para los uruguayos, nos bien dicho. Uh -huh. el, la goleada de Paraguay se vendría el 29 de diciembre sobre Ecuador, 4 por 0, 3 goles de Marín, 1 de Genés. 4 por 0, 29 de diciembre Por inocente Y acabándose, ¿no? Sí. Por inocente, de, capaz Chile 4, Colombia 1 Goles de Prieto, 2 de Sainz Y 1 de Riera para la Roja Granados, les contaría para Colombia Finalmente, Bolivia 3 Chile 4, goles de Tardío, Tapia y Orgaz para Bolivia Araoz en contra Saez, Infante y Pedro López No, no, este, ¿cómo era? Sí, Pedro Hugo López Para los chilenos Lo que daría a todas cuentas que Argentina sería el campeón de esta edición La cual había contado ahora sí con un máximo número de 8 participantes 13 puntos, Argentina de, de, de Alfredo Di Stefano, Norberto Méndez Y tantas otras grandes figuras Moreno, de América. La bruma, en fin Siguen y siguen, Boyet, etcétera, etcétera. etcétera Aquí el goleador fue Nicolás Falero El uruguayo El, el uruguayo, ajá Campeón Argentina, tricampeón Así es Esta sería ya cual, ajá, la novena Corona uh -huh. de Argentina Y bueno, nos vamos de última pausa musical Para darnos un aire hasta recordar El resto de Copas de Américas Vamos con Rock Paraguayo El grupo el grupo este que logramos recabar Es Área 69 Área uh -huh. 69 Una propuesta de música tipo ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Es un rock medio ponquero Así un poquito alternativo Ajá uh -huh. Más parecido a lo que oímos con Cacería de Lagartos, por ejemplo, pero sin ritmos autóctonos, no, autóctono, se podría decir. Vamos a Area 69, cansado de esperar. Ya regresamos aquí en Fútbol de Asociados. Estamos recargados de aquí De la pausita, aquí en Furia Asociados Y tenemos otra vez el aguante Tecnológico de Metal World Metal World que es asociado en software y hardware A la orden con Metal World Además de electro supplies Repuestos de electrónica y automotrices Bajo pedido al 096-82-90-96 Mientras estamos escuchando este New Metal paraguayo con la agrupación Flow Vamos a avanzar todavía en el recuento histórico de Copa América Nos queda por hablar en este programa de las, de las competiciones del 49, 53 y 55 Entonces 1949 la sede fue Brasil La participación de 8 selecciones en este campeonato ¿A qué se Ah, lo tenemos de Argentina, digo, Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador y Colombia ya ganamos muchas veces, viste Entonces dejemos al resto Entonces, sí. como siempre empieza la Copa América con el local versus El Pato Brasil versus Ecuador, 9 a 1 nos endosa la Canarilla Goles de Tesourinha al 3 y 42, Octavio al 10, Jair Minuto 10 y 20 y 35, Simon, sí, 16, 25, Cisinio, sí, sí, al 67 y a debido ir al 88. 9 goles. Ah, para Ecuador había descontado al minuto 18 Sigifrero sí, sí, Agapito a Chuchuca. Chuchuca. ¿Hace, eh, hace una, un... Un... <risa> Y si, Dele, Dele la gozaron bastante, pero no, una de las legendarias figuras de nuestro balompié, destacado artillero del Barcelona Sporting Club Y nombre que invocan mucho en estos actuales momentos, si jugaran, sí. si, si tuvieran la mitad de actitud de chuchuca estos jugadores de En fin, Bolivia 3, Chile 2, goles de Mena, Gondoy y Algañarás Para los bolivianos, Rieri, Salamanca para Chile. Me parece que es el primer triunfo boliviano en la historia de los competencias. vamos viendo, sí. Paraguay le pasa 3 por 0 a Colombia. López, Fredes eh, y Benítez. Dos de López, Fredes para los paraguayos. Pues, fue, claro. el 6 de abril del 49. No habíamos dicho dónde, eh, en qué el estadio se había jugado esto. Aquí el, están las sedes, arriba, ver, la sede de se Río de Janeiro, San Januario, Estadio de Vasco y en el Pacaembu de Sao Paulo. Esas fueron las sedes entonces del torneo sudamericano del 49. 10 de abril entonces del 49, Colombia 0, Perú 4. Los goles 2 de Pedraza, 1 de Drago, no Iván y Castillo para la, la banda del RIMAC. 1 por 0 Paraguay Versus Ecuador 10 de abril Del 49 Igual Gol de Barrios Al minuto 89 Casi Les sacamos El <ríe> empate Para uh, La próxima fecha En el 19 10 oh, de abril Brasil 10 Bolivia 1 Ay ay ay Ni, Niño Ni, Niño 16 39 86 Patrick. Jair Al 17 Cicinho 25 80 Claudinho No, Claudio no, claro, es grande, ¿no? Claudio estuvo grandote al 49-84 y Simão al 71-79. Sumaron 10 tantos, Ugarte había puesto uno para Bolívar. Uno 45. de los de los baluartes legendarios del, del fútbol boliviano, el señor, el señor Víctor Ugarte. El Bolívar, ¿no? Juador del Bolívar. Así es. Aseño. Bueno, Brasil 2, Chile 1 uno de Ciseño y uno de Claudio de Penal, López. Descuenta para los chilenos. De penal también. Uruguay 3, Ecuador 2. Vi es, que este resultado es bueno. Ah, es bueno. <risa> <risa> Castro al 1585 habían puesto para, para Uruguay los dos tantos y Moreno al 30, ¿no? no. En nuestra selección Arteaga y Vargas 38. Víctor Arteaga y José, José Vargas. Vargas. Paraguay 3, Perú 1, uno. uno de Barrios, uno de Arce y uno de López Fretes para los paraguayos y nuevamente Drago, vamos viendo el nombre de Drago, no debe ser Iván, eh, Roberto Drago, no, Iván no, Roberto Drago para los peruanos, Brasil 5, Colombia 0, uno de Tesourinha, uno de Cano, Chiño. Uno de Orlando y dos de Ademir para los brasileños. Esto fue un 17 de abril del 49. Misma fecha en la que Chile derrotó 1 por 0 Ecuador. Gol de Rojas, solitario. Vi que también es. fue un resultado muy fresco nomás. <risa> Bolivia 3 por 2 sobre Uruguay. Buena selección Mira, esta de Boliviana. Dos victorias ya. Don Ugarte, ganaras. Y, y el señor Gutiérrez. Para, para Uruguay, Mol y Betancur, me parece que no fueron con todas las armas los uruguayos en ese partido, porque luego se desquitarían un añito de los tres en el mundial. Me parece. Ecuador 0, Perú 4, los goles peruanos, Salinas, Bermeo en contra, A ver quién fue para darle el que. No, no, aquí no hacemos que volumen. Marcos Bermeo. Ahora que se la ató el equipo, hermano. Sí. <risa> Castillo y Pedraza, lo del resto de goles peruanos. Chile 1, Colombia 1, esto un 20 de abril del 49, López para uh -huh. los chilenos, Verdugo pues para los colombianos. Verdugo. Uruguay 2, Paraguay 1. Los goles uruguayos eh, Juan Manuel García, creo que no, o Vamos. José Manuel García. Hay que Precisarlo bien. José María García. José María García. Ninguno de los dos. Qué bonito para <risa> vos. Y, y uno para Paraguay fue Arce, 65 de penal. Vendría el 7 por 1 brasileño sobre Perú. Qué fuerte resultado. Arce en contra. Augusto, al minuto 15. Dos de Jair al 17 y 20. Simaoma al 54. Ademir al 82. Y Orlando al 88. Para Perú había descontado Salinas. Así es. Otra vez, oye, ¿por qué nos metemos tantos autogoles? Bolivia 2, Ecuador 0, 25 de abril del 49, Sánchez en contra, el señor Sánchez, Carlos Sánchez y no eh, el colega radiofónico. Radio difusor. Y Víctor Ugarte de Penal. Uruguay 2, Colombia 2, goles de Martínez y Ayala para los Charrúas, Gastelbondo pues para Colombia y Pérez al 81. 3 por 0 Perú sobre Bolivia. ...los goles del señor Drago y de Heredia... ...dos de Drago, uno de Heredia para los peruanos... ...27 de abril del 49... ...asimismo en ese mismo día... ...Paraguay 4, Chile 2, 3 goles de Arce... ...uno de Benítez... ...apelitos que se repiten en, en la historia paraguaya... ¿no? ...uno de Kremaski y otro de Ramos para los chilenos... ...después Paraguay 7, Bolivia 0... ...se jala las cuadras el cuadro del altiplano... ...cuatro goles de Benítez... Este Benítez es Jorge Duilio Benítez, dos de Arce, este chico Arce, que ni tan chico, para nada chico, Dionisio Arce y Fernández, sí es que debe ser pariente, tío, abuelo de Chiqui Arce, no sé. Fernández 7-0 para Bolivia, Uruguay 1, Castro, Brasil 5. Yair a los minutos 15.30, Sicinio 24, Danilo Albim y Peso Uriña para los brasileños. Luego viene el desquite, un añito después. Perú, Perú 3 por 0 sobre Chile, Mosquera y Castillo, Mosquera en dos ocasiones. 1 de castillo y aquí 3 de mayo de 1949 resalta la fecha histórica para el fútbol ecuatoriano porque primera victoria de Ecuador en las historias de Copa América Torneo Sudamericano. Ecuador 4, Colombia 1. Jorge Enrique Pajarito Cantos, minuto 23. El señor Var Vargas, este José, es Vargas. José Vargas. Así es. José Vargas al minuto 44. Andrade Giovanni Andrade Minuto 49 Maldonado al 74 Ay, es Guido Andrade, Guido Andrade ha sido. Y Rafael y Maldonado. Maldonado Rafael Te había dicho el cuarto tanto Al 74 para Ecuador Para Colombia Pérez al 27 Momentáneo empate Perú 4, Uruguay 3, goles de Mosquera y Castillo Postera, Castillo A ver Me, me, me confundiste Castro póngase, póngase pilas, uno de Mosquero, uno de Castillo Dos de Gómez Sánchez para los peruanos Mol Castro y Ayala para los uruguayos Se nos, nos olvidó Eso fue un 3 de mayo de la primera victoria ecuatoriana del 49. Habíamos ¿no? dicho 6 de mayo del 49 de Bolivia 4 Colombia 0, 3 goles de Godoy 1 de Rojas 8 de mayo Chile 3 de Uruguay 1, 2 de Infante y 1 de Kremaski 1 de Ayala para los uruguayos. Finalmente Paraguay 2, Brasil 1. Ábalos y Benítez para los paraguayos, Tesourinha para los brasileños. Esto forzaría a un partido de definición entre Brasil y Paraguay, el cual ganaría Brasil no más que por 7 a 0. 3 de Ademir, 2 de Tesourinha, 1 de Jair. No, 2 de Jair. 2 de Jair, uh -huh. así es. Y con eso Brasil recién conseguiría, recién entre comillas, su tercer título en torneo sudamericano. Esto ya en el 49. Fíjate que no volvería a ser campeón de América-Brasil hasta 40 años después, en el 89. Date mm -hmm. cuenta. Vamos con la Copa América del 53, Edis. ¿eh? Copa América del 53 que se desarrolló en Perú. Y el campeón fue por primera vez la selección paraguaya. Así es, un nuevo campeón para esta edición de de campeonato sudamericano participaron 6 equipos, 7 7 ¿no? selecciones y esto se desarrolló casi que exclusivamente en el estadio nacional de Lima Perú se buscaría un nuevo pato sería Bolivia, pero le sale mal ganan los bolivianos 1 por 0 el gol de Bolivia lo hizo el señor Víctor Ugarte después paraguay 3 chile 0 los goles paraguayos fernández en dos ocasiones y ver ninguno después uruguay 1 esto sería el 25 de febrero 53 uruguay 2 bolivia 0 los dos un gol de puente y otro de romero uh -huh. tenemos luego el 28 de febrero un perú ecuador caemos 1 por 0. rodén no estoy hablando Gómez Sánchez del minuto 78 marcaría el gol. Arbitrado los... por el colegiado inglés George Robin. Mira, árbitros de inglés. ¿no? Sí, venían árbitros ingleses a tapitar. Uh -huh. Lo mismo señor Richard Madison. Para el Brasil 8, Bolivia 1. Esto es el eh, primero de marzo del 53. Los goles brasileños. 1, 2, 3, 4 de Juliño. El señor uh -huh. Rodríguez haría 1, 2. Dos los daría Pinga. Uh -huh. Es muy gracioso para nosotros. ¿no? O sobrenombre. O sea, sí, para ¿no? nosotros les contaría lo que resulta graciosísimo, es... hermano. O sea. Y punto. Y Ugarte les contaría para Bolivia. Sí. Víctor Ugarte. Chile 3, Uruguay 2. Molina hace el hat-trick eh, chileno. Morelli Balseiro para los uruguayos. Vendría un empate paraguayo 0 por 0 con Ecuador, esto un 4 de, ya de marzo. Alineación ecuatoriana de este, de este histórico partido. Bonar en el arco, Sánchez Enríquez, dos defensas. Marín Isaguirre, y Isaguirre, y Riveros en el medio campo. Marañón, Pinto, Valseca, Vargas y de la Torre. En la delantera, 2-3-5, aquellos módulos tácticos de, esos, de esas épocas. Chile 0, Perú 0, 4 de marzo, en, igual en el Estadio Nacional. Bolivia 1, Ecuador 1, Guzmán para los nuestros, eh, sí. Guzmán para Bolivia, más bien dicho. Bueno, no. Guzmán para los nuestros, Guzmán jugador ecuatoriano y Alcón para los bolivianos. Así es, luego Paraguay empataría 2 por 2 con, con el local Perú. Fernández. Para los peruanos, ¿sí? Gómez Sánchez. No, no al revés. Fernández es, para, es para paraguayo. Para... Gómez Sánchez para Perú. Terry también eh, pondría el 2 por 1 para los locales y empata Berni para los paraguayos. Ajá, Paraguay-Uruguay, 2 por 2. Goles de López para los paraguas. Balceiro para los yurubas Berni para los paraguas y balseiro una vez más para los uruguayos poniendo un 2 por 2. Brasil 2, de Ecuador 0, de que la sacamos barata. Parada. Goles de Ademir y Claudio para la Canariña. Eso fue 12 de marzo. 15 de marzo, Brasil 1, Uruguay 0. Gol de Ipoyucán al minuto 87. Paraguay, Bolivia 2 por 1. Goles. Eh, goles. Romero. Para los paraguas Bernie, para los paraguas y les contaría Santos para los bolivianos Chile 3, Ecuador 0 y empezaba a escribirse aquella historia de nuestra bestia negra 2 de Molina y 1 de Kremaski para los chilenos 3 a 0, Perú 1, Brasil 0 sería el batacazo del momento El héroe de la jornada, el señor Navarrete Vamos con el nombre de Navarrete Luis Navarrete para la única de los peruanos sobre la Todopoderosa selección brasileña Luego Brasil 3, Chile 2 Goles de Julinho, Sicinho. Y Molina para los brasileños Ah no no no Y Baltasar para los brasileños 2 de Molina para los chilenos Estamos un poquito confundidos Vendí una goleada Es De Uruguay sobre Ecuador 6 por 0 Méndez, Puente, Peláez, Morel Y Romero Mientras Valcero cerraría al 88, 6 por 0. Mm, doloroso. No deja de ser doloroso. ¿Cuántas goleadas, cuántos resultados humillantes para nuestra selección ecuatoriana? Bien, 27 Paraguay derrotaría 2 por 1 a Brasil. Milton Santos para Brasil. Empiezan a salir nombres muy importantes. Sí, sí. Eh, luego poner el empate pasajero López para que finalmente le al 89 con el 2 por 1 para los paraguayos. Chile 2, Bolivia 2 Santos Abría la cuenta para Bolivia Meléndez para Chile Alcón nuevamente para Bolivia Y Díaz Carmona el empate chileno Este partido se suspendió al minuto 66 Porque Este partido finalmente Se lo acredita Chile porque este partido Se suspende por mal comportamiento De la escuadra boliviana Así sí. dice la nota Uruguay Perú 3 por 0 Victoria Peruana Pelá, pe, perdón, sí, Peláez en dos ocasiones y Romero pondría la tercera. Entonces, ¿cómo quedó este, este torneo sudamericano? Paraguay en primer lugar con 10 más 6 quedaría campeón. Sería el primer título para la escuadra albirroja. Segundo lugar para Brasil, tercero Uruguay. Cuarto Chile, nosotros. Qué raro, últimos. 2 y menos 12. Vamos a cerrar entonces con la del 55 Ajá. esta edición de nuestros especiales de Copa América, torneo que nuevamente se fue para Chile. Así es, vamos a ver. Así es jugado íntegramente en el Nacional de Chile. El, la, hoy los goleadores nos hemos estado olvidando últimamente. Fíjate, en el 53 el goleador fue. A ver, vamos Hermano, a Hermano, póngale acá. Hágame caso en este momento. El goleador fue el señor Molina, cuyo nombre o sea, es chileno. Francisco Molina, chileno goleador del 53. Muy bien, vamos a ver si con el último año. No se jugó el 54, ¿no? No, vamos al 55. Chile inaugura con un... 7 por 1 para... contra la... nuestra querida selección ecuatoriana. Otra goleada humillante. Tú decías nuestra bestia negra. Si empezaba a hacerse Chile, Tres y por pares. años nos ganaría hasta jugando carnaval. Tres goles de Ormazábal, Díaz Zambrano, el dos ¿Tobre? tantos, Meléndez y Jorge Robledo. Robledo. Y Robledo al 55. Para el Corvilla 3 64. 7 por 1. Argentina 5 Paraguay 3. Dos, ¿no? 4 goles de Micheli, uno de ellos de penal y Borrelo para los argentinos. Rolón Martínez y Vidalba para los Guaraníes. Eso fue un 2 de marzo. El 6 de marzo, Chile 5, Perú 4, un partido reñidísimo e interesante. Muñoz, Robledo en dos oportunidades, Ormazábal y Ramírez Banda para los chilenos. Goles peruanos: Castillo, Barbadillo, Heredia y Gómez Sánchez Luego 9 de marzo Uruguay 3, Paraguay 1 Goles de Borges, Abadí y Miguel. para los uruguayos Rolón para los paraguayos Así es, Argentina 4, Ecuador 0 Bonelli, Grillo, Micheli y tantos. Luego Ecuador se vería las caras con Perú 4 por 2 nuestra La... derrota así es la victoria peruana los goles de eh, los goles estabas diciendo goles de Perú Gómez Sánchez y, y, dos, y dos de Gonzabay mientras que Matute hizo los goles de ecuatorianos siempre es bueno recordar Isidro Matute el ecuatoriano Ajá. Uh -huh, cuatro por dos dos por dos Uruguay Chile los goles uruguayos Muñoz y Ormazábal y dos de Galván para los chilenos Ecuador cae cero por dos ante Paraguay dos tantos de rolón, uno de ellos de penal Argentina empata dos por dos con Perú Grillo y Seconato para Argentina Gómez Sánchez dos para Perú Un nombre recurrente uh -huh. en lo Sánchez. que es la historia peruana Don Gómez Sánchez Chile cinco, Paraguay cero dos goles de Meléndez, dos de Muñoz y uno de Ormazábal el sella el triunfo de la escuadra de la estrella solitaria. Paraguay 1, Perú 1. Rolón para los paraguayos y Terry para los peruanos. Así es, de Ecuador Caría 5 por 1 ...Anti Uruguay. Galván, Miguel, Abadí y Pérez para los uruguayos. Matute de penal para Ecuador. ¿Mm? Uruguay 1, Gol de Miguel, Argentina 6. Micheli minutos 37, 61, Ángel Labruna, hat-trick, 39, 71, 87, Borriello, para, también para Argentina, minutos 76. Miles para Uruguay, de descontado. 30 de marzo de 55, Uruguay 1, Perú 2, Morel para los uruguayos, Castillo y Gómez Sánchez para los peruanos. Y cierra esto, el partido final y decisivo se lo jugaba entre Argentina y Chile. Vence el albiceleste 1 por 0 y también se empieza a constituir como la bestia negra, ya que Chile no podía ganarle a Argentina hasta no sé muchito. 1 por 0, triunfo argentino, gol del de señor Rodolfo Micheli, que se constituiría en el goleador del torneo con 8 tantos y Argentina lograría ya su noveno campeonato en el año de 1955. Qué barbaridad, ¿no? Uh -huh. Con 9 puntos, Chile en segundo lugar con 7. Perú tercer lugar con 6 última la selección ecuatoriana con 0 puntos eso viene siendo todo por esta edición de podcast, hemos terminado la revisión histórica hasta el 55 vamos a continuar de ahí en adelante el pro, la próxima emisión y, y nos despedimos decían, viene siendo tiempo de, de despedirnos aquí en Fútbol y Asociados agradecemos por su amable sintonía en la próxima vamos a tener y ofrecemos ya a los invitados especiales, ¿verdad? Así es, recuento histórico, así mismo, y las sedes de La Plata y Buenos Aires, que son las que nos hacen falta. Eso fue todo, muchas gracias y hasta luego.